29 de abril 1933 Hermann Green funda la Liga de Protección Aérea del Reich. El Reichsluftschutzbund, RLB Liga de Protección Aérea del Reich, fue fundado el 29 de abril de 1933 por Reichsmarscher Hermann Goering en un claro reconocimiento del peligro inminente del cerco contra Alemania por las flotas aéreas de las potencias vecinas, en ese momento especialmente Francia, Inglaterra, Polonia, República Checa. Su tarea consistía en organizar, cuidar, asesorar y capacitar a la población en términos de protección aérea, y proporcionar equipos, arena, etcétera con el apoyo de la gestión local del tráfico aéreo. El primer presidente fue el experimentado oficial de artillería Teniente General A. Hugo Grime. La devastación causada por los bombardeos terroristas aliados y la capitulación de la Wehrmacht en 1945 significaron el final para el Reichsluftschutzbund. Organización la RLB fue fundada el 29 de abril de 1933 por Herman Green, Hugo Grime y Richard Waldschmidt. Otros importantes miembros fundadores fueron el adjunto del Reichstag, Josef Seidel, el oficial de defensa aérea del NSDAP, Bruno Loecer, el presidente de la defensa aérea alemana EV, Erich Ampe, el jefe adjunto de emergencias técnicas, Dr. Robert Nau, el jefe del departamento de transporte de Lufthansaad, Erich Schomburg, el presidente de la asociación de aeropuertos alemanes y Arbogast Düring, jefe del departamento de defensa nacional de la industria alemana del Reich. Al mismo tiempo, la RLV estaba bajo el ministerio de aviación del Reich de Green. En la RLV, la Asociación Alemana de Defensa Aérea, DLS, y la Liga Alemana de Defensa Aérea, desde 1931, se fusionaron desde 1927. Con la RLV, todas las asociaciones de protección contra ataques aéreos fundadas en la República de Weimar dejaron de existir. Después del comienzo de la guerra, la RLV se transformó en una corporación pública. En 1944 fue transferida a los DAP. En 1939, alrededor de 15 millones de miembros se organizaron en la rlv Había 75.300 oficinas, 820.000 oficiales cumplieron con su deber en la rlv de los cuales 280.000 mujeres. Los miembros fueron capacitados en 3.800 escuelas por más de 28.000 maestros. El programa de capacitación incluyó el asalto aéreo viviendas, extinción de incendios, protección contra gases, primeros auxilios e infiomes. Todos los ciudadanos del REICH, eventualmente podían estar obligados a participar en los cursos de capacitación del rlv por la Ley de Protección Aérea del 26 de mayo de 1935. Uniforme los funcionarios de la rlv recibieron una vestimenta de servicio en tela gris azulada, a la que correspondía una insignia soberana especialmente diseñada. La misma se llevaba en la manga del antebrazo izquierdo y la gorra. Prensa. El órgano oficial de prensa de la rlv fue la sirena. Revista ilustrada del Reichsluftschutzbund, que apareció desde 1933 hasta 1944 en la editorial alemana, anteriormente Wilstein. Tareas y estructura Las tareas individuales incluyeron. Trabajo educativo y publicitario a través de eventos, prensa y cine, capacitación teórica y práctica, artillería, agentes de guerra, su efecto y control, protección química, protección contra incendios, preparación especial de las casas para el control de aire, departamento de bomberos, ayudantes y detectores, asesoramiento y formación de autoprotección ampliada, escuelas, teatros, cines, grandes almacenes, etcétera Asistencia en la compilación de las comunidades antiaéreas. Se emitieron instrucciones sobre la limpieza y renovación de áticos, la selección y el retiro del refugio antiaéreo, la compra de los artículos necesarios para el departamento de bomberos, cubo, hacha, picos, pala, protección contra incendios, bombonas de aire, iluminación de emergencia, arena, etcétera y para el refugio antiaéreo, palanca, pico-botiquín. Sede. La sede central de la rlv estaba en Berlín. Su jerarca máximo era el ministro de aviación del Reich y comandante en jefe de la Luftwaffe, Reichsmart Schall, Hermann Goering. El último presidente de la RLB fue el general de la flacartillería Friedrich Schauer. Estructura. RLB se dividió en grupos, grupos regionales, grupos locales, grupos territoriales, subgrupos y bloques. Miembros. El RLB incluía en 1939. 13, 500, 000 miembros. 75,300 departamentos. 820.000 funcionarios públicos, de los cuales 280.000 eran mujeres, varios millones de fuerzas de autodefensa entrenadas. 3.800 escuelas de entrenamiento. 28.000 maestros. Trabajo educativo y publicitario. En los años 1930-40 se organizaron exposiciones con el objetivo de enseñanza y protección. Se trataba de construcciones protegida contra el aire caliente, con esqueleto de acero, protección contra bombas y gases y refugios. Para una ciudad de Alemania Occidental con 400.000 habitantes, se calculó el siguiente requisito de espacio de protección. En el 65% de todos los edificios residenciales se crearán refugios. El número de personas que se refugiarán en refugios residenciales oscilaba entre el 36 y el 59% de la población total. Al menos el 29% de todos los refugios tienen solo capacidad para alojar a 10 y menos personas. En promedio, debe alojarse un máximo de 16 personas en cada refugio. El número de personas a ser protegidas por refugio para cada apartamento es entre 1, 6 y 2, 6. Los refugios con una capacidad de 50 o más personas prácticamente no son necesarios.